Ayer, 6 de diciembre, fueron los alegatos de las defensas en el, eh, la causa Trochita, este juicio contra la comunidad mapuche eh, de Cuyamén. Eh, los alegatos eh, tuvieron tres defensas, eh, una ejercida por Sonia Ivanov, eh, quien eh, es experta en derecho indígena, otra ejercida por la defensa pública y una tercera ejercida por la gremial de abogados y abogadas, Para que nos cuente eh, cómo, cómo fueron eh, estos alegatos, cómo fue este juicio, qué significó y demás, estamos en comunicación con Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Buenos días, Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, sí, los escucho bien, fuerte y claro. Buenos días, compañeros, buenos días, audiencia y equipo. Buenos días, Eduardo. Bueno, eh, un juicio... Eh, como la mayoría de los juicios que atacan los intereses del pueblo, pol eh, cargado políticamente con mucho odio, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eh, la defensa de parte de eh, la gremial de abogados y abogadas? ¿Cómo fue la relación de, con la comunidad eh, de Cuyamen? Sí, a nosotros nos encargaron este juicio ya, ya sobre el juicio, No lo que nos suele pasar a veces a la gremial. Las instrucciones las hacen otros colegas, otros colectivos, y cuando llega el juicio, a veces ni siquiera podemos, como en este caso y muchos otros, ofrecer pruebas, porque ya están los plazos vencidos. Así que lo único que tuvimos que hacer es pelear con lo que había. Este juicio, como tantos otros, como vos bien acabas de decir, es un juicio, es un, jamás se debió haber llegado a juicio, eh, porque es uno de los tantos donde... Eh, queda claro que eh, una cosa es cuando se instruye, cuando la justicia federal instruye un juicio, un sumario, y otra cosa cuando se llega al debate, cuando se tienen que ver cara a cara con tipos como nosotros. ¿no? Y eso es lo que pasó acá. Es decir, este, fiscales y jueces cómplices de Benetton, cómplices este, de las atrocidades de la gendarmería, racistas, antimapuches, que hacen y arman una causa a medida de ellos. Nosotros lo llamamos derecho penal de enemigo, que es este, armar un proceso penal a medida del enemigo que tiene. Este, el problema es que después, cuando llegamos al juicio, este, todos esos comandantes de gendarmería y los testigos, eh, incluso las actas que fueron rubricadas por fiscalías y por jueces, este, se tienen que enfrentar con tipos como nosotros. Y ahí es donde empiezan las contradicciones, donde empiezan las mentiras, las mendacidades, y donde se les cae todo. Como ustedes pudieron, no sé si vieron los videos, se les cae todo. Este, tipos que no reconocen sus firmas en las actas, otros que dicen que, que no la firmaron directamente. Este, y entonces aparecen este tipo de situaciones, ¿no? Y, y después se ven los videos. Una cosa los lo que ellos dicen que ocurrió, y otra cosa cuando uno ve los videos como como decíamos nosotros, atacan al mejor estilo de los ejércitos de roca. Este, y esto viene pasando ahora, nosotros después de este juicio tenemos otro más, también parecido, en el mismo lugar, con el mismo juez y el mismo fiscal, y así hemos tenido un montón de juicios donde les terminamos dando una paliza, porque eh, hace cuatro años eh, la gremial no tenía una sola causa, ahí y, y ellos estaban ac acostumbrados a las defensas oficiales o a otras defensas, que por ahí no peleaban de, cada uno pelea como puede, como quiere como entiende que corresponde pero en este caso este, se encontraron con situaciones que no le dejamos pasar una pelota, es simple esto. no le dejamos pasar una pelota y entonces quedaron a, a, a, alevosamente la, a, evidente, la, la evidencia de las mentiras de las atrocidades que produjeron eh, y bueno, así va a seguir pasando esto hasta ahora hasta ahora hemos visto en todos los caso que ocurre y va a seguir ocurriendo. ¿no? Esperemos que en este caso el juez, que manejó el debate bastante bien, eh, pueda reflexionar sobre lo que, lo, lo que nosotros le planteamos, lo que le dijimos, y ver si podemos de alguna manera, este, en este caso, torcer el rumbo. Sí, vos ahí, nom sí, vos ahí eh, nombrabas la... El hecho de que este, este juicio no debería haber existido, digamos, eh, el, el hecho que lo lleva es este ataque de más de 100 gendarmes contra un grupo muy reducido de, eh, de, de la comunidad, que ya en, en el video, digamos, existió ese video, circuló, se hizo viral, se vio eh, la violencia que eh, ejerció la, la gendarmería. ...y obviamente solo eh, les imputades fueron de, de la comunidad mapuche... ...digamos, es eh, fundamental, el, el, por un lado, ¿no? esta, esta posibilidad de, del uso de, de las redes... ...de, de mostrar al, en el momento, en vivo, lo que sucede... ...pero también la, la existencia de eh, colectivos de, como la Gremial... ...colectivos que, que apoyan también desde lo jurídico y legal a las comunidades... Porque nada, es todo un aparato judicial eh, que, como decías, está en convivencia con, con Benetton y con distintos empresarios. Eh, y lo vemos en este caso, pero se vio en, en todos los casos donde se atacan los derechos de las comunidades originarias, siempre la justicia eh, trabajando o intentando resolver rápidamente para beneficiar a, al empresariado. Ellos creyeron, efectivamente, como vos bien decís, ellos creyeron que esto era un pasadito que era un trámitecito y que iba a terminar en una condena, este, convalidando todo lo que hicieron. Cuando se vieron perdidos, cuando los acorralamos, cuando vieron que les estábamos dando una paliza, ¿qué hace el fiscal? Eh, dice, bueno, no me alcanzan las pruebas. Y por primera vez se encontró el fiscal y el juez, eh, incluso para sorpresa de, de, incluso de muchísimos abogados que vieron este video de ayer con la defensa nuestra, eh, para nosotros hubiera sido muy fácil decir lo que, lo que han hecho otros colegas, decir, bueno, el fiscal no tiene prueba, la defensa no defiende, porque si el fiscal no acusa, la defensa no defiende, gracias, ya está, eh, la absolución y listo. Y peleamos, como peleamos por dos o tres también que estaban acusados de resistencia a la autoridad, con causa armada, alevosa, como ustedes vieron. Pero nosotros le dijimos que no, nosotros no vamos a aceptar una absolución de, con estos argumentos. Porque estos argumentos lo que vienen a hacer es a encubrir a la, a la gendarmería y sobre todo, y lo peor, es que vienen a encubrir al juez Otranto y al fiscal que hizo la instrucción, que son los, los verdaderos responsables, además de la gendarmería. Los verdaderos responsables es la justicia federal de Esquel, la que permitió que se produjeran estas atrocidades. Entonces nosotros lo que le dijimos, miren, no, no, no, no, no no se la van a llevar tan de arriba, muchachos. Eh, usted es el fiscal de juicio, usted tendría que estar diciendo cómo, o sea que ahora no le alcanza la prueba. Y si no le alcanza la prueba, ¿por qué, por qué vino? ¿Por qué, ¿Qué estuvimos haciendo durante estas tres, cuatro semanas? Y además no le alcanza la prueba quiere decir que su colega, su amigo, su compañero de trabajo hizo todo bien. Quiere decir que hizo todo bien, que, que el juez hizo todo bien y que el fiscal hizo todo bien. Y si hizo todo bien, ¿por qué no le alcanza la prueba? ¿Sí? Entonces, eh, digamos, estas esta formas inéditas que tiene la gremial de defender, eh, bueno, la estamos tratando de imponer, porque no nos alcanza con ganar un juicio últimamente, en los últimos años. Además de ganar el juicio... Queremos que quede en evidencia quiénes son los responsables de los que arman estas cosas. Y los responsables se llaman jueces y fiscales. Y después, en segundo lugar, los preventores. Llámese gendarmería, policía federal, prefectura, etc. Pero los principales responsables se llama justicia federal. Y eso le, corresponde, eso le cabe también al juez. Vamos a ver si el juez este, admite el planteo que nosotros hacemos y nos bueno, da la razón, o es también un parte más del aparato de la justicia federal que arman estas cosas, ¿no? Sí, estoy pensando en la, en, en la hora del reciente eh, asesinato de Elías Garay, ¿no? que se da en el marco de una comunidad que estaba eh, sitiada, pero aún así eh, pudieron ingresar estos, estas personas armadas. Digo, eh, ¿cómo la justicia puede... Eh, tomar la decisión ¿no? de a, que, que avance un proceso de militarización de un territorio, pero se le escapa que dos personas armadas entren, digo, esta convivencia, esta complicidad, justicia, eh, fuerza represiva. Eh, no sé si eh, ustedes vienen acompañando distintos eh, juicios que, que tienen eh, como víctimas a, a como responsables o como juzgados, digamos, a distintas comunidades. No sé, eh, Mapuche, no sé si eh, con el, este asesinato de Elías Garay están teniendo alguna participación, ¿saben cómo, cómo va avanzando además de estas detenciones que hubo? No, en, en, que, en que entré no estamos participando porque es justicia de la provincia de Río Negro y nosotros no tenemos abogados colegiados ahí, pero la, la, la, la, la acción de de la Fuerza de Seguridad y de la Fiscalía de la Provincia es calcada, es de manual, es lo mismo que hicieron con Rafita de la Huel, es lo mismo que hicieron acá, que no hubo un muerto de casualidad. Es decir, el, el, el, jueces que bancan, eh, sitios que ponen que parecen sitios medievales, parecen sitios de, de, donde no dejan entrar ni un vaso de agua, eh, y después que la, la Fuerza de Seguridad con aval de las Fiscalías y de los jueces permiten estas cosas, mejoraron un poco en este caso de que entren entré ¿por qué mejoraron? porque en vez de mandar al cor, al COR que son los grupos especializados de la policía de Río Negro como hizo Patricia Bull en su momento con los Salvatros, o como hizo en este caso el juez Otranto con la gendarmería les abren las puertas y entran dos tipos cualquiera ¿eh? armados ¿eh? por pasos que estaban muy custodiados donde no pasa ni una mosca ahí eh, y abren fuego indiscriminadamente contra los primeros mapuches que se encuentran, y se van tranquilamente por el mismo lugar donde entraron, con vehículos eh, armados, este, es decir, está bien, mejoraron un poco, en vez de mandar un grupo de la policía uniformados como han hecho otras veces, este, ahora entran dos civiles, pero el, el, el procedimiento, el sistema, el criterio, es el mismo. El mismo, el mismo de Wincull donde muere Rafita Rahuel, es, es lo mismo que ocurrió ahora en Quincantreo. Eduardo, ¿cómo sigue? ¿cómo sigue luego de la jornada de ayer? Eh, ¿Hay que esperar eh, lo que dice el fiscal? ¿Cuáles son los plazos? Eh, ¿Qué es lo que sí? El día 10 termina este juicio de la trochita, y al otro día, creo, dos o tres días, empieza otro similar. El día 10, este, el juez ya tiene todos los elementos, el juicio formalmente terminó, es decir, habló el fiscal, acusó en algunos casos, en otros casos no acusó, eh, habló la defensa, como ustedes escucharon, eh, pedimos las nulidades de las actas, porque las actas, eh, la verdad que basarse como prueba en esas actas, que, que además no están firmadas, o firmas que no están reconocidas, No por un testigo que pasaba por ahí, por el máximo comandante de la Gendarmería. Dice, esa no es mi firma. Bueno, pero si te trucharon la firma, si esa que dice, vos sos Juan, y esa firma dice, Juan, no es tuya, te trucharon la firma, el acta es nula. Pero además el fiscal tendría que investigar a ver quién truchó esa firma. Otro que dice, que dice, no, no está mi firma. ¿Cómo no está tu firma si en el encabezado dice, eh, se presenta Pedro, y Pedro no firma? Y no es que Pedro es un tipo que ha pasado por la calle, Pedro es un altísimo oficial de la, digo, para decir un nombre, ¿no? de la gendarmería. Bueno, eso, todo eso fue planteado en el juicio. El juez con todos estos elementos tendrá que reflexionar, tendrá que estudiar, tendrá que analizar lo que dijo cada uno y el día 10 de diciembre va a ser la última jornada. Ahí tendrá que decir si condena o absuelve eh, y sobre todo con qué argumento va a condenar o absolver. Y el juicio terminará, si absuelve eh, termina y si condena en algunos casos nosotros apelaremos.